24 minutos, estás en la 88.9, Radio Gran Rosario provincia de Santa Fe, Argentina Estoy es Boxeo Planeta en su edición número 63 muchas veces en el marco de lo periodístico aunque a usted le parezca mentira que está del otro lado y quizás nos escucha de, de cualquier rincón de la patria o, o en México o en España o en Estados Unidos en la parte de habla hispana, dice pero como un periodista No puede tener el caudal de palabras como para poder expresar lo que quiere expresar. Y sí, estos son los momentos en los que uno se encuentra con alguien que tiene, desde el periodismo, todos los títulos. Tiene un palmarés riquísimo. Ha hecho un derrotero en, en, en la actividad del boxeo tan rico, tan insuperable, que uno no puede menos que emocionarse, sentirse honrado de que tenga la humildad que siempre lo destacó. Por eso es grande, porque entre otras cosas es humilde. Nació, acá nomás, nació en, en, en Casilda, provincia de Santa Fe. Usted que está del otro lado, señor, tal vez lo ha escuchado. Ha narrado como pocos. Dueño de un estilo incomparable, único. Y lo que dice él en el boxeo, téngalo presente. Porque lo dice desde la idoneidad. Y acaba a hablar sin tapujos. Ha mirado como siempre, un amigo, que digo que lo debí haber conocido mucho antes, por buen tipo, por solidario, y porque los dos amamos el arte de pegar y no dejarse pegar. Amamos el buen recorrido de los golpes. Profundamente admiramos a aquel que por ahí camina un poquito bien el ring. Qué lujo que tenemos esta noche, Damián. Vos vas a decir el nombre y apellido, él se va a presentar, y usted que está del otro lado, simplemente se va a regodear ...con este señor que nos va a contar una parte así... ...porque tendríamos que tener un programa de cinco horas... ...buenas noches Damián... ...¿Cómo te va Luis? Eh, bueno, eh, el gusto inmenso de poder contar con una persona... ...que para mí es muy importante... ...aquí en la ciudad de Rosario... ...no tanto desde el periodismo... ...sino también por supuesto como persona... ...vos bien decías uh -huh. la, la humildad y el gesto... Sí, ...de sí, haber sí. venido a compartir un programa... De boxeo ah, no. Además, Es el único en la, en la ciudad de Rosario vino, vino, vino en peso y con una bata de lujo sí, señor. Está en el rincón azul esta noche eh, Exclusivamente para bueno para compartir este, este, este orgullo grande Que es contar con la presencia de él Aquí en Boxeo Planeta eh, bueno Muy buenas noches Héctor Vidaña ¿Qué tal muchachos? Me han, me han llenado de halagos No, pero que eh. lo ha ganado Héctor Yo he sido una de aquellas personas Que ha comprobado que sin casi conocerme has tenido el don de gente como para que uno se dé cuenta que estaba delante de alguien que es un auténtico periodista y un amante, entre otras cosas del deporte, pero especialmente ah, de, de la actividad del no, boxeo. Qué ya. gusto escucharte. Lo mismo digo, eh, estar con ustedes. ¿eh? Esta es una profesión que te permite esto, ¿no? Recontrarte con los amigos, conectarte con ellos, abrirte camino a cualquier tipo de actividad, uh -huh. porque el periodismo es la carta de presentación que tiene todo ser humano para realizar cualquier cualquier oficio yo no uso tarjetas, a Dios gracias porque mi rostro es la mejor carta de presentación Sin duda. eso es una gran satisfacción, un verdadero orgullo y cuando escucho a los amigos que te alaban, que te llenan de elogios a veces, me, no digo que me molesta, pero me parece un poco una exageración eh, obviamente me siento honrado, orgulloso, satisfecho de escuchar ese tipo de palabras. Y el boxeo, a veces digo, ¿por qué me, me identifican y me etiquetan con el boxeo cuando yo empecé haciendo automovilismo? Uh -huh. Seguí haciendo fútbol y luego un poco por casualidad, mi querido Luis y, y Damián, empecé a hacer boxeo. Porque cuando iba a Buenos Aires a hacer el fútbol del ascenso y luego tenía que quedarme para que al día siguiente hiciera una conexión con el gordo José María Muñoz, tenía el, la noche libre y yo un cabecita negra que venía de, de Casilda, que todavía me ponía a ver si alcanzaba a ver la punta del obelisco en la esquina de corriente y, y, y cerrito, sí, sí. ¿no? Eh, digo, ¿qué hago a la noche? Y solo... ...como me conduje casi siempre... ...a tal punto que cuando me salió el primer viaje... A, ...al extranjero... ...que fue en el... ...55 para un sí. sudamericano... Eh, ...tuve que pedirle permiso a mamá... ...y ya tenía 18, 19 años... ...porque era en otras etapas, ¿no?... ...ahora los dos escapan... ...los hijos del hogar... ...y el sí. caso del mío es distinto... ...y cuando voy al, al... ...cuando me encuentro libre y solo una noche ...de, de sábado en Buenos Aires... Me acerco a Buchar Corrientes. Ya tenía la pasión. Yo viajo primeramente a Buenos Aires por, para escuchar tango, con dos vagos de Casilda. Somos dos tangueros viejos. Al Mar Soto y al Nacional, dos cafetines, oh. verdaderas catedrales de, de la música de tango, que estaban a pocas cuadras del Belirisco. Y bueno, y ahí comienza luego, es larga la historia, por eso no lo que a poco quiero robar tanto no, tiempo, para un programa de una hora. Después me llevan a Buenos Aires cuando empecé a hacer el con Aguiló, que yo aquí, estuvo muy poco tiempo en Rosario. Mi paso fue Casilda, Rosario, menos de un año, y ahí un trampolín insospechado para mí a Buenos Aires por por años. Y cuando me acerco a Luna Park, ¿qué hago? <ríe> y me acuerdo que me acerqué a la, a la calle de Buchar, a la entrada del Luna, y miraba por la por la, la puerta de vidrio que tiene el Luna y lo veía ese o señor que Ya me habían dicho ese estilo de lectura, yo recién llegaba a Buenos Aires, recién conocí ah. un poco el mundo. No y un día, como ya tenía un carnet de radio riadavia que usaba para las credenciales del fútbol del ascenso, uh -huh. como buen cara dura quiero entrar y me para un tal Horacio, que era, se debe haber fallecido, pero por 50 años fue portero, hasta que cerró Luna Par, fue portero de Luna. Porque al Luna Par se entraba más que por una credencial, los periodistas, por el rostro. Ya nos conocían a todos de memoria. Dice, señor, que que vaya, yo soy de arriba, y no, no puedo entrar, no te... Bueno, escúcheme, permítame, yo soy de radio Insistí tanto que el tipo de señor me, me, me lo me acercó a Tieto de y le dije, y ahí comenzó. Con caradura, soy ahí, ¿no? después yo le hacía la promoción los sábados de la tarde para la pelada del, de, la pelada del sábado de la, la noche. Así que también le interesaba que este relator, que yo era Gardel entonces, porque Radio Rivadavia sí. era la emisora deportiva de la República Argentina y de lo más grande de Latinoamérica claro, porque era todo era, un fenómeno y cuando Luis no, y Damián no había otro medio de comunicación la sí. televisión estaba en empañada que la radio así que entonces dije y repito, era Gardel con las guitarras, sí. gracias a que estaba en Radio Rivadavia, no era vidaña era la radio ah, LS5, ah, no, 5, LS5 Radio Rivadavia y ese fue el comienzo, y entonces cuando me hago amigo de Tito un día le digo Me gustaría hacer boxeo para Rosario. <coughs> Yo tuve una, una mitad muy, muy grande con Tito, eh, que no la exploté para nada, quiero aclarar. Él vino a Rosario, y a veces me hablaba de por qué esto, por qué no aquello, y bueno, ya está, ya eran los últimos años de Tito y del boxeo de Luna. Y entonces quiero hacer boxeo de Luna para y me dio el mejor rincón de Luna, buchar y corriente, debajo de ahí donde suben los boxeadores claro. Cuando te, en el entretiempo de round y round le tiran el, el ponjazo de agua y te claro, salpicaba todo claro. y cuando más de una vez volvía a Casilda con la camisa blanca con gotas de sangre claro. ese era lindo ese fue el comienzo después bueno, él se va desarrollando eh, los viajes alternaba con la radio de que te, con Héctor Aparisto Valle, que fue mi gran amigo de toda ah, la vida por ¿no? favor, gran hasta que falleció él después se agregó Mingo Benevento como Benevento, un amigazo. claro sí. Y los locutores fueron cualquier cantidad, Alberto Chitro, Quique Gallardo, Julio, Reto, Julio Orceli, eh, Rubén Pistaquia, eh, Ricardo Corba, cualquier cantidad. Qué más, qué nombres, eh. Cuando narrabas, cuando relatabas, cuando describías el, el boxeo, ¿de qué peleas te acordás? ¿De qué boxeadores te acordás? Eh? Y yo, este, hay, algunas grabaciones, una cinta, eh, algunas se conservan, las radios sí. las tienen, más que yo, yo fui un poco descuidado, no tuve un, un asesor. ...un secretario secretaria que ve... Uh -huh. ...eso es cierto... ...pero tuve mi nieto que todavía rescató... ...sí, rescató en un CD... ...las cosas que recién decíamos fuera del sí, micrófono... Sí. La, la, ...el regreso de de de, bueno, de Roma con la pelea de Monzón... Uh -huh. ...la visita de, de Diego Armando Maradona... Eh, la, eh, ...los regresos bajando de las escaleras de los aviones cuando hacíamos las peleas del extranjero, o cuando iba a ser la Copa Libertadores para Rivadavia. Queda, queda ese recuerdo. Pero del par me queda este recuerdo. Nosotros teníamos técnicos que ponían el micrófono en la en la pantalla del Luna. A ver si me explico. Había un micrófono sí, ahí. Sí, sí, Entonces, pregunta. cuando hablaba eh, Fiorentino, Fiore, que era en, el ul, en, la, ul, en la última, última pelea la de la noche, ¿no? estaba el micrófono de radio Rosario el nuestro el micrófono nosotros era, éramos la única emisora de Rosario que el, hacía el, después los se, se agregó pero nosotros fuimos los, los, los pioneros ah, El sí, pionero sí, sí. fue Reina pero después de, de dejó sí, y quedamos y nosotros y, sí. la y eh, salía la sí. salía entonces la el, con el, y el locutor a lo, al anunciador oficial claro. si teníamos la tanda en ese momento estaba por empezar él le hacía señas así sí. Y y me esperaba y la CIA se largaba, y esto se anunciaba para todo el público de Luna, por los parlantes de Luna, y salía directamente por la radio. Quiero destacar que lo que menciona Héctor Vidania este periodista notable, de lo más grande que ha dado el periodismo deportivo en la República Argentina en todos los tiempos, sé de qué hablo porque tengo 60 años, y escuché mucha radio y viví 20 años en Buenos Aires, tiene el, el mismo destaque, lo que decía Fiorentino, en la última pelea de la noche, más o menos como cuando Michael Buffer, desde el MGM de Las Vegas, este, tira su frase de... registrada, ¿eh? uh -huh, uh -huh. bueno, era lo mismo Fiorentino, y no, no cualquiera se daba el lujo que se daba a Héctor. ¿eh? Sí. Y después tuvo, tuvo Julio Lamas también, uh -huh. eh, dos o tres, eh, porque el, en ese aspecto el, el lecturo mantenía estable. el sabe, unas, Hubo un entrevistado luego que Fiorentino dejé, dejó de ser el anunciador oficial, pero porque no le eran siempre, era un personaje sí, sí. muy estable que tenía que tenía título. No eh... ¿Y qué recuerdo de alguna pelea sí, que, que le haya tocado sí, transmitir? Sí, sí, hay que le como... haya quedado marcada. Me quedó marcada la a ver la de Pajarito Hernández eh, que fue ante fue ante eh, Colly. Ah, cuando Coggi. le da la posibilidad a a Pajarito Hernández que estaba a, a próximo a hacer una chance de título sí, del mundo sí, Pajarito Hernández y, y él y él le da arruina, la posibilidad a Koji y le arruina un poco y y claro que casi le mandó un coche casi lo tira la cosa por entre la segunda y la tercera cuerda y después otra parecida la de monzón con Jorge eh, con Torito Fernández Jorge Fernández claro porque porque el candidato ah. a ir a, a pelear por el título del mundo en Roma con, con Nino Bemeruti era no era Fernández. era Fernández era era el, era el niño mimado de, de Luna sí. del título y las la mejores le gana por el título argentino le pide revancha le da la revancha y le gana por el sudamericano Y entonces apareció uh -huh. ese ilustre desconocido, el, el indio, como le decían, cuando fue al Palacio de Deportes de Roma, que era Carlos Monzón. Y Monzón ahí estableció la gran sorpresa. ¿Cuántas veces estuviste con Carlos en el extranjero o en Argentina? Y, y bueno, aparte la de la de Roma, mmm, eh, a ver, déjame pensar, eh, fue con Tom Bog, esa que duró ah, muy poquito, Tom Boc, sí, en breve, Copenhague. Breve. Y, No, un montón no tantas, después, bueno, obviamente las locales. No, no, no, no, no recuerdo. ¿Fue, que... ¿Cuál fue el más grande boxeador que, que viste? ¿Que te gustó? O el eh, más grande o no? Uno de los más grandes fue que la gente no lo recuerda mucho, porque lo vi fue el comienzo mío de ver cuando veía boxeo. Acá estuve haciendo una exhibición con con Oscar Pita, a ver si te acuerdas que. Con quién es? el Chino Pita. Sandy Sandler. Ah, amigo, pero bueno. No, no, no sabe lo que eras. No, no. 57 kilos y fracción que era pluma. Para que yo vi, que pluma, era, era todo una musculatura y era alto, era un tipo de un metro setenta casi. Tenía, ¿dónde metes ese peso? Todo musculo era, todo es músculo ambición. Allá lo, lo mató a Prada con la presencia de Perón Evita, no me ha habido uh, nunca uh, en el 51. Yo no pensaba yo recién, recién sí, sí. llegaba a Aires y, y alcancé a ver esa pelea. Y lo puso, lo, lo cortó acá el labio en el, en el cordado que da donde estaba Perón Evita que era el de Buchar. Lo ¿No? dejó cuidado literalmente de la sí, sí, escuela. Cuarto round Después le, lo, lo, lo roquea un tal eh, eh, Flores, Oscar Flores Un mendocino, con un golpe al hígado Pobrecito, porque pegaba con una precisión A tal punto que un señor Llamado Félix Daniel Frascara no, le decía Pega como un médico, como que era un bisturí, un bisturí. Con una precisión Lo dejó sí, gritando al pobre Flores El golpe al hígado, que el golpe digo Tiene efecto retroactivo, sí, le dio el golpe sí, Y a los 4 o 5 segundos Pero, a los gritos. Y después se la en Compita y lo elogió a Pita. usted no se recuerda. Quedó encantado. Fran y de la, uh -huh. del boxeo que el tuvo. Del boxeo con, que tenía en Compita. Pita fue un grande. Bueno, y ese y fue uno grande. Sale. Después con el curso del tiempo, eh, yo no vi a todos. Lo he visto a través de las de la películas. Eh, ¿Cómo es? Eh, el Maravilla Haller. Mervis, Mervis, no, sí, pero no. Pero antes quiero remontarme al, al mediano de... Eh, a Sugar Robinson Ah, Ray Sugar sí. Robinson Sí, sí, sí, sí. Y después Ray sugar, el, el Leo, ¿no? el otro... Sugar el, el, el otro Schubert. Es. Para, para, ya la última generación de boxeadores me parece que es, es de lo más rescatable. Sí, de lo sí, más sí, rescatable. notable. Sí, después si tenemos que hablar, sí, pero Monzón, Monzón no fue el mejor del mundo, no, fue el mejor campeón del mundo que dio el boxeo argentino. Uh -huh. Tampoco nos exageremos mucho. Claro. Monzón fue un fenómeno. Yo lo rescato a Monzón por la, la, porque subía al rincón con la convicción de que nunca iba a perder voy a ganar a mí, que lo decía siempre, porque el día que se le murió, lo mataron el hermano, un puestero acá en la provincia de Santa Fe, fue a pelear por, con Jean-Claude Boutier, Jean y le digo, ¿vas a pelear? ¿Cómo le voy a pelear? Y el triunfo se lo voy a dedicar, dice, en honor de la ceniza de mi, de, de, mi de mi hermano. Y ganó, me acuerdo la pelea con Boutier, fue sangrienta, hubo un momento que cayeron los Difícil. dos, o, o se enredó él y cayó, pero Difícil. ganó, y está, Entonces rescato a Monzón porque los rivales de Monzón no volvieron a pelear prácticamente. Claro. Él los arruina sí. todo. Sí, no, los sí, mató. No, no, no. Entonces es irrescatable Monzón en ese aspecto, ¿no? Frío, calculador, sí, sí, sí. Eh, no, no, nunca golpeado. ¿Ha eh, tenido la suerte de tener un rincón de lujo también, Carlos Monzón? Carlos Monzón. Grusa, sí, sí, sí. sí realmente. Es cierto. Así su que, por eso, cuando me dice, ¿cuál fue el mejor? Y digo, peso por peso. En un concierto de, de boxeadores durante 40, 50 años no puedes extraer así. Claro, claro, ya dije claro. Ray, Jogal, el, bueno, para vida. Eh, Hagler, Jagler, el otro Hagler. Robinson, Robinson. el eh, Leona sí, sí, eh, sí. y este Sandy Sanders, okay, ¿no? es un espectáculo Usted está escuchando una de las voces inconfundibles del periodismo deportivo de Argentina. Un gustazo que esté del otro lado, donde quiera que esté en este planeta. Eh, que nosotros denominamos Boxeo Planeta un blog, eh, bueno, creación de este analista de sistema que es mi amigo Damián Casino eh, por estos micrófonos pasaron Héctor el Artillero Velasco, Sergio Víctor Palma Marcelo Domínguez, Sebastián Luján, Noé González Natalio, Adrenalina Carrera, Matías Vidondo Pablo Barbosa También Pablo Sarmiento, no hace mucho, el rincón de Sergio Maravilla Martínez, este un entrenador de aquí, de Rosario, un maestro, Enrique Sánchez. Cuando tuvimos que hablar con periodistas como el señor Héctor Vidania, nos comunicamos con Mingo Rafael y con Aníbal Bosque, con, con esta chica Carcetti, con Marcelo González de Combate Space, estuvo sentado allí hace 15 días donde está sentado Héctor Vidania. Cuando tuvimos que hablar con algún promotor, hablamos con Mario Arano, usted lo escuchó, eh, la gente de nuestra ciudad, bueno, este, Pedro Dáquila, Chiche Leónard, eh, jurado de la ciudad, también estuvo en nuestro micrófono. Cuando se necesitó hablar con algún árbitro sobre su trabajo, sobre su tarea, lo hicimos con Narváez, con Sabino, con Hernán Guajardo, de Capital Federal. Es decir, se fue desgranando eh, personajes y seguirán desgranando personajes del boxeo, los que lo narran, los managers, los médicos, los que son campeones y los que no son campeones. Vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, el programa hoy es exclusivamente de Héctor Vidania un amigo del deporte y en este caso en particular del boxeo. Volvemos enseguida por esta 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Boxeo Planeta Edición 63, con el palmarés del señor Héctor Vidaña. Boxeo Planeta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 Muy bien amigos, seguimos en esta edición número 63 de Boxeo Planeta. Eh, bueno, le vamos a dejar las vías de comunicación a los sí, oyentes bueno. Para que tengan la posibilidad de dejarnos algún mensaje O comunicarnos si quieren eh, Pueden llamar al 424-2769 O nos envían un mensaje de texto al 156-418-262 También le, le recordamos que tienen la posibilidad de entrar en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com O a través de www.radiogranrosario.com.ar Agradecemos enormemente a la gente de Olimpia Deportes, de Mendoza 1028, implementos de boxeo, eh, a la gente de Thompson y Willen indumentaria masculina. Eh, los recapados, eh, el amigo damián, Castillo. Fase Brollo Representaciones, Vigilán Rosario. Sí, señor. ¿Eh? Y si tenemos que hacer algún arreglo de artículos para el hogar, la gente va a Montevideo al 700. Es la gente que nos está ayudando claro. a hacer este programa de boxeo. Como, Su Nino, decíamos, ¿eh? como le comentábamos eh, en el corte a... A Héctor Vidaña eh, Realmente que tengamos la posibilidad de, bueno, de tener gente que colabore con Boxeo Planeta Para que podamos seguir al aire Eso es muy importante El abrazo grande para todos los gimnasios de la ciudad de Rosario Gran Rosario Y de todos los rincones de la tierra eh, Vamos a leer como si fuera el palmarés De un gran campeón eh, La trayectoria del señor Héctor Vidaña Eh, para vos que sos de México, de Uruguay, de Chile, o vos que decís la pucha, miralo al negro, estaba un poco perdido con el marco del boxeo, apareció con los muchachos. Damián Casino lo, lo, lo va vale, a Bueno, Luis, ¿eh? Eh, sí, es eh, eh, más que conocido la trayectoria de Héctor, ha estado en el ET3, el ET2, ha trabajado junto a Juan Gerardo Mármora, Julio César Orselli, eh, su paso también por la Oral Deportiva. Eh, de Radio Rivadavia en Buenos Aires Junto a José María Muñoz, Dante Sabattarelli eh, Horacio García Blanco El gordo desaparecido, el gordo desaparecido Gar Horacio García Blanco que, que ha estado vinculado también eh, siempre al boxeo uh -huh. eh, Y bueno, relator de, de fútbol, de boxeo Un hombre completo eh, Me parece que hoy que lo tengamos acá Es para disfrutarlo Héctor, eh, el boxeo se ha ido eh, desvirtuando eh, En función del negocio Eh, antes campeón no era cualquiera yo extraño y mucho, y yo calculo que vos también el campeón argentino por ejemplo era el único que se calzaba los pantaloncitos blancos y hoy todo eso se ha perdido eh, ¿por qué ha sido esto Héctor? se perdió porque no hay boxeadores en la actividad uh -huh. primero principal, esto es un poco el semillero del fútbol también que se va perdiendo uh -huh. lamentablemente el fútbol, si tenemos que salir un rato, un rato de la disciplina que estoy abordando ahora que es el boxeo El, el fútbol es un caso similar, baja la calidad, en la medida de que no haya mayor empeño en el en el criadero, permítame esa frase, sí, sí. en el criadero de los de cebollitas para el fútbol y en los principiantes que practiquen el boxeo, va a ocurrir lo que ocurre, ¿no? Va a ocurrir lo que ocurre. Faltan gimnasios, faltan verdaderos profesores, son aquellos todavía los que quedaron quizás sin molestar a nadie, son los que esperan hasta el último segundo de que su pupilo saque el golpe de gracia y revierta una pelea que ya la tenía perdida y sufre golpes de más. Y así se van sucediendo los golpes y palizas que se reciben sus pupilos y los chicos, los bochadores, que al final terminan por reluciar. ¿Estamos? Por eso, porque eh, no no han aprendido la enseñanza, eh, no hay docencia. La que establecía Francisco Paco Bermúdez, eh, eh, lo, los los hermanos Porcio, eh, lo, lo, los los Arnoten, eh, sí, sí. la de Amílcar Brusa y otros tantos ya no estaban en el rincón, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y, y la prueba está, ¿no? Que entonces llegó, llegamos a tener cinco auténticos campeones del mundo. Uh -huh. en la etapa en que había dos medios pesados y creo se van a enfrentar entre sí, Cuello y Galíndez, uno del de sí. consejo y otro de la asociación sí. Y a lo mejor dijo, no, jamás no se van a pelear entre ellos. Sí, pues, y ese es el orgullo que tenía la Argentina, cinco campeones del mundo. Estaba también Castellini por aquel entonces, encontró Miguel muy poco. Miguel Ángel sí. claro, y, bueno, y bueno, el campeón del mundo de, de cada asociación era un solo campeón del claro, mundo. Entonces, cada... ya, y todo se desvirtúa porque agregan para tener más campeones, ¿eh? para inventar más campeones, no para crear los, los, los no campeones auténticos. Entonces, obedece y se crearon, aparte del Consejo y la Asociación Mundial del Boxeo, que son las auténticas, las originarias, las verdaderas ah. pioneras de, de, de, de dos categorías mundiales, se agregaron la Federación Internacional, la Organización del Boxeo, el mundo latino... Sí, la... sí, la Universal... Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. Recordemos... Como para querer justificar ah. en un festival de boxeo que un sí, principiante título. con 10 peleas pueda pelear por un título de económico, ¿no? Sí. Eh, nos recordabas antes la cantidad de peleas que había realizado Carlos Monzón antes de arribar a su pelea por el título Y Nicolino, el Lucho, que, y el mismo Nicolino sí, el Mendocino. Y ¿Cuánta, Acabalo fueron peleas? todos y todos fueron ninguno bajó de las 60 peleas. Ninguno bajó de 69, 69 la de Monzón. Estamos hablando con de Horacio Acabalo de Nicolino Oroche el Mendocino. Sí, el sí, Curie, los campeones del mundo que tuvo Argentina entre y, el 60 sí, y el 70, ¿no? Entre el 60 y el 70. ¿Estamos? ¿Te acordás de Belaudonio? Sí. sí. De Uguisaco, un señorito. De Abel Cachazú, De Abel Cachazú, de Pedro Benelli, un batallador Benelli. del ring, un, un quilmeño. Siempre sí. recuerdo a Pedro Benelli, entre los, los que dan batalla en el ring, Ajá. a Gonzalito, el que de las eternas peleas comunetas, sí, sí, sí. fueron los que, no sé Benelli. si eran extraordinarios técnicamente, pero eran batalladores, uh -huh. lo daban todo en pos del espectáculo. Y, era, sí. y eran 15 rounds, una pelea eran todo el, era el mundo. 15 en ¿Sí, Llegó a tener alguna relación de amistad con algún boxeador, algún púgil aquí de la Ciudad de Rosario? No, eh, ¿No? nunca. No, sí, no, no, no. no. A veces el periodista. Con, conozca, eh, con, marca una distancia. Marca, compita. Sí, una... Lo que pasa es que yo no solo embolleo, ¿eh? sí, en boxeo, sí. en cualquier disciplina siempre, me, igual que con los directivos de las distintas disciplinas deportivas, me gustó estar en una distancia prudente. Uh -huh. No. Para ser objetivo en la, en la apreciación. Claro, nadie va a poder decir nada que yo voy a cenar con esto no jamás muy rara vez quizás en una invitación en una comida de club ¿En una sí, diferente. estoy mezclado pero pero solamente no. siempre traté de evitar esas cosas eh, es una una decisión mía nada más ¿no? sí, sí. una decisión mía por eso no hubo igual que con los, con los futbolistas igual que con los futbolistas un saludo claro. en cambio hay otros colegas que tienen otra modalidad que yo no critico que respeto cada uno ¿eh? uh -huh. pero yo como decía Frascara sí, respeto sí. a la opinión de los demás sí, sí. pero me quedo con la mía me quedo con la mía Félix Daniel Frascara es una nada frase, más, sí nada sí. sí fui, fui un bueno, lector de, de, de, de, él, de, de Frascara porque había que leerlo en profundidad sí, sí. era un fenómeno algún maestro para consolidar ese estilo que, que te distinguió siempre a la hora de narrar a la hora de eh, narrar sí para para narrar eh, como narrador deportivo uh -huh. Fioravanti me pareció el léxico más rico Que, tiene, que ha tenido un periodista deportivo narrando. Me hacía accesible toda la terminología, porque a veces él decía au-ball o saque de banda o, sí, sí. o saque de arco, es decir, sin, ponía sinónimos en su relato. Te iba sí. ilustrando, te iba educando sí, sí. a la ah, narración. Para México. mí, sí, sí, era un, un hombre bien, Joaquín Cerántes Carvalho. La, la la pelea que terminaste casi exhausto pero satisfecho con mucha adrenalina porque el, el, el, te llevó a una narración donde te involucraste en, en, en la contienda, ¿te recordás? Una o dos que vos puedas tener presente, decir. Algunas, eh, a ver. Hubo pelea en el Festival de Nueva Orleans, del Superdón de Nueva Orleans, eh, septiembre de 1978 Fue la transmisión más importante que hice en mi vida yo porque no era Radio Rivadavia que puede haber sido importante la emisora, que fuimos con el Flaco Allen como cabecera de 25 emisoras de todo el país, con Radio 2, LT2, entonces todavía estaba sí, sí. el ingeniero Pérez y, y el Flaco Morelli Ajá. a cargo de la radio, ahí ya los últimos años ¿Acá en el centro? de Santa Fe 381. Corrientes y Santa Fe. Exacto. Fue los últimos ah. años. Y fuimos a hacer un festival de boxeo, la primera no me acuerdo, cuatro títulos del mundo. Dani López con con Juan Domingo Malvarez el coloradito López con Juan Domingo sí, el eh, mexicano eh, que... el Dani que entró sí, con todo iba bien iba bien iba bien pero ¿qué no? Víctor Emilio Galíndez hizo tres intentoras para entrar en el peso entró Ajá. después de muchos años turcos y caminatas sí, sí. este nuevo, y terminó este novado y así terminó la pelea perdió con Rossman Mike ah, Rossman un, Rosman, un Mike norteamericano Román, sí. perdió por nocaut técnico sí, en el lundesio, y después nada además de menos que hice la de Clay con Leon Sping Tercera defensa del título del mundo como peso completo que hacía Klay, eh, eh, eh, Mohamed Ali, eh, lo estoy viendo todavía, fuimos al Hilton Hotel, piso 53, <ríe> fue, fue memorable aquello, eh, lo que era el superdón en Nuevo León, eh, 80.000 personas, una carpa, una enorme carpa de cilindro, sí, ubicada en sí, el gran circo, el mejor circo del mundo, el circo más grande del mundo, Era, no, era el Superdome, ahí el se, Super... hace, se practicaba boxeo. En las gradas, 80.000 personas, en las gradas, estaba más o menos, no sé si 100 metros, pero 50 largos, Y ahí, había, sí, había sí, sí, eh, sí. pantallas de boxeo para ver las claro, claro, cosas. Claro. Hicimos la transmisión de y no sé por qué viene el cuento de esa fue bueno ahí fue la de Galinde y fue la de Juan Domingo Olavarés lo tira al mexicano a Daniel lo tira el primer round y yo recuerdo siempre porque me lo hace recordar Julio dice negro qué acertado tuviste digo cuidado porque yo sabía que el Daniel López era muy peligroso era muy sí sí sí y cuando lo tiran digo este se va a y efectivamente en el segundo round Salió con todo y lo mató. Y sí, salió fuércelado. Sí, sí, no, pero esa, era, era un, sí. un fajador, el típico fajador del boxeo mexicano, claro, de los claro. tantos que ha habido, ¿no? Y Juan Domingo Malvarez era un boxeador de equivalencia. Sí, momento, sí, era de Treleón, del sur, ¿no? Eh, claro. Del sur. Y después sí. vino la de, la de Galeguita y yo ya lo había perdido esas peleas uh -huh. que vos la ves que cuando empezaba a pelear y sabiendo cómo fue la preparación claro, y cómo llegó al pesaje de casualidad, claro. te das cuenta que iba. Y después la de otra, la de Clay, fue un fiasco. Yo nunca con León Spie. eh Pero... Qué boxeador Clay, ¿eh? ¿Eh? Qué boxeador Clay. Sí, de... sí. Yo, yo siempre dije, y lo repito, no sé si fue el mejor, pero fue el más grande. Claro. Y me dice, ¿y cuál es la diferencia? Y el mejor es lo que dije recién. Que peso por peso no es fácil. determinar desde yo olía a la fecha cuál es el mejor... El, Pero el más grande, sí, digo, porque lo, lo, lo, lo, lo condenaron por no ir a combatir al, al, Vietnam, al, al Vietnam y él dice, ¿por qué para... pelearnos entre hermanos? Sí. Lo quieren obligar a levantarse de un asiento en el coche y digo, ¿por qué somos el color pues sí, diferencia ahí. a la gente? Claro. Y después practicó la, su religión, cuando estaba en Nueva Orleans, esa pelea que dije yo, de que se practicó la semana del boxeo ahí, cuántos peleas ah. sí porque en Nuevo León eh, se hacía toda la semana había eh, caravanas, de auto, caravanas de autos y te tiraban dólares el, dólar, el sí, moneda de dólares sí, sí, sí. y había una gran promoción en la casa aquí decía Spring, Clay Spring la gran sí, sí. promoción de las peleas ah. y eh, eh, él entonces en las en las peleas de entrenamiento yo tu, tuve una semana en, en el Hilton Eh, lo pagó todo el, el, el de los peros de punta no, Ah, Donkey Don Don sí. Todo peleo que es? está en actividad todavía sí, sí, ¿eh? sí. sí, sí, sí, sí. Y entonces también diciéndote Que mmm, Lo del eh, de Superdomo es una cosa eh una cosa fuera de, Inferno, como, sí, fuera de, como, fue, fue un festival Extraordinario una Una experiencia sí. magnífica Y, y fue una cadena de emisoras de cosas de, de, encabezada por, la, por una red de Rosario ¿no? ¿Cómo se apoyaba también a, a, la, a los periodistas que dan la actividad de boxeo? Que le daban sí, la posibilidad sí, de viajar sí. hoy por hoy me parece que no él, que... Sí, pero era una etapa muy especial del boxeo Fueron dos, dos argentinos por un título del mundo querido. Claro. Juan Domingo Malvarez y Víctor Emilio Galina, se justificaba Un, un viaje especial como el que hicimos nosotros. Claro, claro. Estamos hablando de una época que no cualquiera se, se subía a un cuadrilátero y cada uno tenía un argumento sólido como para atraer gente. Bueno, y por eso no, terminamos... Me, me había perdido lo de Clay, ¿Por qué entonces Clay fue el más grande? Y después en el, el, el, el entrenamiento de, de la semana de boxeo, uh -huh. yo, me acuerdo que no, no, lo que menos hizo practicar, o sea, la gente se la culpaba con el y así predicaba su religión. Ahí arriba el rey. Sí. y sí. la defendió a, siempre la defendió a sí, muerte sí, sí, sí, sí. Estuvo hasta ahí, hasta que se equivocó cuando quiso defender por cuarta vez con Larry Holmes, que era su claro, propio sí. Spurry. Mm. En el año 80 quiso defender, oh, ya tenía error. 40 años, eh, sí, el, sí. para llegar a un cuarto título del mundo, por, para consagrarse por cuarta vez, le dieron una paliza, de claro. recordar aquella pelea. Sí, que Larry sí, Holmes sí, sí, quería sí, pegarlo, sí, sí, miraba señor. al árbitro, y yo, ¿qué hago? ¿Le pego? Sí. Y, y hasta que el árbitro paró la pelea. ¡Qué cosa maravillosa! Claro. ¿Qué cosa maravillosa? Ese fue, ese fue eh, Clyde, para mí fue el más grande. El estamos más grande. charlando, estamos eh, emocionándonos y además... Él está recordando sus vivencias Se trata de Héctor Vidania. Vos que estás del otro lado En cualquier parte del mundo Es, es un orgullo para los argentinos es Un periodista con la trayectoria del señor Héctor Vidaña eh, Le voy a hacer dos o tres preguntas cortitas este, eh, Dentro de, de, de, de, de tu grupo familiar ¿Quiénes son las personas que siempre tenés presente? ¿Quiénes han te ayudado? Reducido, ¿Quiénes te re empujaron? Reducido, muy ¿Eh? pequeño el grupo sí. de la familia Vidania, Muy pequeño Yo tuve dos hermanos ...un padre español... ...mi madre argentina... ...todo fallecidos. Eh, ...luego me caso con... ...una mujer que tampoco está en este mundo... ...en en Casilda... ...y tuve un hijo y un nieto. nieto... ...y tengo dos sobrinos carnales... ...de parte de mi hermana en la capital federal... Ajá. ...y ahí terminó, terminó la... ¿Tenés la ganas de nombrarlo para reunir. que algunos amigos sí, que lo no están escuchando? ¿sí? sí, ...mi hijo se llama Germán Santiago Ramón... ¿sí? ...es técnico electrónico... Ajá. ...mi nieto se llama Alan y fue el que meditó un CD estupendo de toda mi trayectoria porque fue por su sin que nadie le dijera nada un trabajo silencioso que hizo, tiene 20 años un trabajo silencioso que hizo, fue a las radios a las la radios, se averigó, claro, dónde estuve trabajando yo a veces me preguntaba, y yo le decía como una información pero sin saber cuál era el propósito de él y sí, sí. e hizo CD, rescató imágenes de boxeo, de, de, de automovilismo y él, él sigue la carrera de periodista está, está, rey, está en un colegio que está acá en la calle 3 de Febrero no, Entre ah, Ríos, entre 3 de Febrero y la que sigue será 9 de Julio ah, un instituto de y ahí ya se cierra creo la temporada de este año no sé. eh, y ahí terminan ah, todos los demás son Roberto hincha de Atlanta, bohemio ah, como bohemio, vos porteño y Graciela la otra suarina Y no, bueno, ahí termina todo eh, Ya estoy en pareja Con una chica de De San Lorenzo Muchos años después Mucho que, año. que, que envié de, Y ahí termina todo En lo que hace la parte a la a la familia ¿Amigos? ¿Cuánto hace que no está sí. más en Canal 13, Héctor? ¿Eh? ¿Cuánto okay. hace que no está más en Canal 13? Y la última versión de Canal 13 Como periodista efectivo, ¿eh? Después sí, sí, como sí, invitado sí. fui periodista, varias de... veces, veces, fui periodista varias, Incluso veces. hay la fiesta de fin de año uh -huh. todos los Yo, sí, yo lo... me he ido Al revés de otros de otros Sin nombrarlo Ustedes se imaginan De que estoy hablando Me fui por la puerta grande claro. yo Y tengo las puertas abiertas Y seguramente mi nieto Tiene muy buena relación Que mañana puede ser periodista Y Qué Dios quiera que se concrete sí. de, de, Del mismo canal eh, En el año 2000 Hice sí, eh, Goles y nocao Fue la última misión Con el Turco de Cervales. Goles y nocao Los domingos A las 13 así. Antes El mejor ciclo Fue las grandes peleas del mundo No, las la, la, la grandes peleas del ciclo. Las grandes peleas del siglo, ese fue el mejor ciclo. No, tengo recuerdo. Te, te cuento una anécdota cortita. ¿Sí? Eh, salía los sábados a las 3 de la, a las 13 horas. Y mm, fuimos a hacer la pelea de, de Farucho La Sierra en Santa Fe fuimos. Con el flaco Ale. A ver si me puedo acordar Años 70, 80 80, 80, 80 No, 80, sí, sí. 79 80, ahí uh -huh. Falucho Alassiar eh, No era campeón del mundo todavía Fue campeón creo en el 81 con Peter Matebula Matebul. Cuando Matebul. peleó en su vuestro su, su En Sudáfrica Ahí alcanzó no, el título sí, sí. Muy bien eh, Y bueno, dejémoslo Era sí. Falucho Alassiar Estoy yo al pie del ring Eh, era del gimnasio de, de Gordillo Un, un manager que, que tenía De la escuela de Amiga Brusa de Sí, y Gordillo vino, creo que vino Al, al, al Cruz Alberdi. Eh. No quiero más cañarte. ¿Cuál era el boxeador de Santa Fe que nos vino a visitar? Eh, creo que el chico Ríos, me parece Ríos era uno, pero hay otro más conocido, otro más conocido Bueno, la anécdota cortita para terminar es esta Se acerca un chico Al, al gimnasio, al ring, yo estaba como todas las tramisones ahí al lado del ring, sí, pegado. ¿eh? y en uno de los intervalos me dice usted la no, hago más corta bien, ¿Sí? sí soy yo que, dice yo lo escucho dice en, la, en las grandes peleas del siglo dice me emociona y venía dice y sabía que usted venía a transmitir la pelea y, y me vine y dice hice veinte kilómetros en bicicleta Para llegar acá a Santa Fe, yo soy de Santo Tomé, por ahí un ah, pueblo de los. Barro. No, Santo Tomé, ¿dónde está el aeropuerto? Sí, sí eh, el aeropuerto de Santa Fe. Bueno. Eh, pucha bueno. bueno. Eh, es viejo. False viejo, está en eh. San Se viejo. Viejo. Se vino mi bicicleta. Oh, sí, qué, son qué qué cosas, qué, qué, cosas qué cosa. Cosas. Que algo qué, cosas, qué, algo inesperado y la otra anécdota es esta. Me paró una señora, no hace muchos años, yo vivía en y Salta, me podía hace poco, y iba la señora Sí, cuarentona o cincuenta años y la hija era veinteañera dice, esta chica, me saludaba también daña, esta chica usted la odia lo dio siempre y me miraba y se ¿Sí? reía, ¿por qué? ¿qué te dice? dice, porque cuando usted aparecía los martes, hacía en el 12-14 hacía un bloque los días martes un micro, ¿no? recordaba las peleas o la del de ese, de ese sí, fin es lo de sea. semana dice, cuando usted aparecía dice, papá, el papá, mi marido que ya nos vive le decía, bueno, ahora cánese la boca que viene Vidaña ah, claro, porque era, no, era un fanático del boxeo no, claro, y no claro, quería que claro. la gente hablara seguro, estamos Va. en compañía de Héctor Vidaña, eh, faltan 15 minutos es mucho todavía, unas cuantas vueltas eh, para seguir en esto que es Un orgullo para Boxeo Planeta. ¿Querés que maticemos un poquito con lo que viene este fin de semana? Bueno, Salimos no? en realidad un poquito de la temática habitual, pero ¿cómo se ¿cómo justifica. No, ¿eh? Eh, le volvemos a dar la, las vías de comunicación, uh -huh. 424-2769, es el teléfono de la emisora, o nos pueden enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Eh, sí, Luis, eh, va a estar combatiendo Diego Chávez eh, frente a Jorge Miranda, el categoría chino Miranda Walter. Categoría sí, sí. Welter, Televisa Taze Sport a partir de las 23 horas uh -huh. eh, También tenemos... ¿Dónde eh, esa pelea? Perdona, paso pues, me estoy enterando Esto es... Eh, el sábado... El OMB Latino Welter en Capital Federal 12 rounds, Televisa Taze Sport el viernes o el sábado? El día sábado El día sábado. El, día esto día es sábado. el día sábado y también eh, este bueno el, el día sábado desde Estados Unidos va a estar combatiendo Canelo Álvarez eh, enfrentará a Kermit Sindron Eh, lo va a transmitir Combate Space. Nuestro colega Marcelo González estará ahí entonces. Marcelito González, sí, quien compartió también una una edición de Boxeo Planeta. Uh -huh. eh, va a ser una pelea bastante interesante en la que va a estar, eh, bueno, el Canelo Álvarez, el mexicano, va a estar defendiendo su título Super Welter, vencio, eh, versión Consejo Mundial de Boxeo. Esto va a ser el próximo sábado, 19 de noviembre y tenemos la posibilidad, como siempre decimos aquí en Boxeo Planeta, de darle la información de dónde podemos ver sí, boxeo. Sí. combate Space, Taze Sport, son las posibilidades que uno tiene de... Bueno, despuntar el vicio, ¿no? Cortito, eh, Roberto Domingo Sosa, ¿no le pusieron un rival de equivalencia? Me no, me parece que, como te venía diciendo, Luis, eh, están tomando boxeadores de, eh, de lo, del país hermano de Brasil, pero me parece que no no están eh, trayendo boxeadores de ah, equivalencia. Bueno, esto, me, de, perdóname que me meta. No, Esto viene a cuento lo que sí. dije hace un rato, ¿no? Sí, sí. El asunto sí. es que hay que armar el boxeo a costa de cualquier sacrificio. Claro, pero pero, le Cualquier tante... sacrificio de los boxeadores, no, no de los managers, sí, sí. no de, lo, de los promotores, ¿no? Nosotros claro. pregonamos con Damián y lo haremos hasta el cansancio. Busquemos la profesionalidad, protección al boxeador, paso a paso, es una actividad de alto riesgo. Eh, es algo serio y le tenemos que brindar a la gente un espectáculo digno de ser visto. En la medida que, como dice el señor Héctor Vidaña prioricemos el negocio, el boxeo, no solamente que no está en el lugar que se merece, sino que puede ir desvaneciéndose. ¿eh? Bueno, también eh, cerrando este bloque informativo, Luis, te cuento que Antonio Tony Margarito uh -huh. finalmente fue autorizado, se le otorgó la licencia para que pueda combatir eh, este próximo 3 de diciembre eh, en el Madison Square Garden, va a estar eh, sí. combatiendo frente a Cotto. Eh, bueno, eh, se le otorgó la licencia para que pueda combatir en la pelea de fondo en la que también va a estar peleando eh, un Rosarino, Sebastián Ayrolduca, va, sí. va a estar sí. eh, enfrentando a bueno a un invicto no a Mike Jones eh, en pelea eliminatoria título Welter eh, Federación Internacional de Boxeo sí. Sebastián Luján eh, de pasar este combate frente a bueno a este noqueador Mike Jones tendría la posibilidad en marzo de pelear eh, frente a André Berto o alguno que esté en el primero del, del ranking porque André Berto probablemente deje vacante la tuvo más sí. e sin éxito, ¿no? Por un título de del mundo. Sí, cierto, tuvo la sí. posibilidad de combatir con Margarito, uh -huh. eh, también combatió con Sergei Sinseruk en Alemania. También tuvo. Tiene, y de, de Sebastián Luján debe estar eh, 31 años aproximadamente. Sí, sí, eh, me lo... parece que hoy por hoy Héctor eh, Sebastián Luján es el boxeador que más ha trascendido a nivel local me parece que es quien más le ha dado los mejores resultados en los últimos tiempos a la ciudad de Rosario eh, ha peleado en el exterior, eh, ha dado grandes combates, tiene solamente cinco peleas perdidas, de las cuales varias de ellas son por título del mundo eh, ha ganado eh, títulos latinos en, en diferentes eh, organismos, y me parece que hoy eh, está, bueno, está trabajando en Estados Unidos sí, se hizo un... trabaja, ¿acá con quién, con quién está? Acá? ¿Quién hizo la tienda? Ahora lo está teniendo... En el rincón está Charlie Alanis y está colaborando. Alanis, claro, yo me acuerdo que era conocido Alanis, sí. Y, y bueno, ellos el están trabajando... El de aquel boxeador que desapareció el, el otro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y, sí, sí. Y, ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos está haciendo la preparación, viajaron con dos meses, está trabajando con, con la gente de Antonio Margarito, con el, la gente uh -huh. del mexicano, y, y bueno, me decían, estuve charlando con Pablo Barbosa, quien estuvo en México y tuvo que venir por un problema de visa, no va a poder estar en el, en el rincón, y me decía que, que, bueno, está haciendo una preparación eh, como nunca. Sebastián Luján no quiere dejar pasar más ninguna posibilidad, está trabajando uh -huh a conciencia y bueno, eh, está todo a vísperas de, que, de, de ver qué hace también eh, Mike John, que por supuesto que sabemos que los norteamericanos eh, siempre están mejor, eh, preparados de sí, la mejor manera. Exacto, estamos en la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina, edición número 63, nos visita y hoy es el reconocimiento que le hacemos humilde a uno de los grandes periodistas deportivos de la ciudad de Rosario y de la República Argentina, eh, el señor Héctor Vidaña y ha sido un hombre de, de, del boxeo y con unas anécdotas riquísimas eh, Héctor se revierte esto del boxeo o, o, o se desvanece como yo decía o, o le ves un viso de de, de, de de recuperación de alguna manera si vos tuvieras que dar un mensaje como para decir a ver no sé a nosotros nos escuchan mucho y esto es cierto de los gimnasios de la ciudad de Rosario del Rosarino del Niaró del Luciano Ploner por eso, a ver en la medida a ver que eh, querramos inventar más boxeo femenino ...y un boxeo... ...que ni sé ya cómo se llama... ...porque nunca me interesó... ...donde entran a... ...entran a jugar con los pies... ...¿se llama ese boxeo? Sí, vale todo... ¿Vale ...por sí, contacto... No conta. no no ...en la medida que se va la derivanda... ...la gresca sobre un ring... ...con, con damas... Eh, ...que yo no las consigo nunca... ...es una opinión muy mía, por supuesto... Sí, sí, ...la sí, podrán sí, compartir sí. o no, ni tampoco lo pretendo... ...que sea así... ...y, y, y derivemos... La, las peleas a, a, a, otro, a, otro, a una disciplina que no dada tiene que ver con el boxeo, ¿no es cierto? Y sigamos fabricando postulantes a títulos, esto no va, no no le veo salida. No. Yo. Además hay una falta de respeto terrible con relación a los jurados, que a veces uno no claro, sabe... Falta de inodidad, totalmente. De, de, eso arranca desde, desde de, el rincón, de, de, de, en, claro. en Desde el rincón faltan los fiscales... Del, del combate, sí, falta el médico de la comisión municipal, sí, sí, sí. que detenga la pelea a tiempo, ¿eh? el mañar que sí, sí, también no. se sí. le duele tirar la toalla porque cree, que lo dije recién, que el golpe de gracia, ese golpe milagroso puede salvar al pupilo, ¿estamos? Sí, sí, sí. Y algunos jurados que el asunto es llenar de Y es que también hoy, hoy por hoy está pasando de Que eh, intervienen mucho Los boxeadores en las decisiones del cuerpo técnico mm -hmm. eh, Me parece que se perdió Un poco del respeto a, a ese Técnico que, que más de una vez era Como un padre, muchas veces llevaban a los boxeadores A la casa a dormir, le daban casa y comida sí, por claro, Y supuesto, por eso se le tenía un pasó, respeto hoy eso los pasó boxeadores con Paco Bermúdez Yo lo nombré, claro, con Francisco Paco Bermúdez Y pasó con, con Amica Cruz Hoy claro. muchas veces el boxeador le dice Ni se te ocurra tirar una toalla, prohibido tirar la toalla sí, Entonces la decisión la tiene el boxeador nunca quiere que le tiren la toalla, es una realidad, es un guerrero. Pero me parece que esa decisión de protegerlo, eh, ya no al pupilo, sino a la persona, me parece que la, la tiene No, pero es cierto, la familiaridad, los hermanos rados, me acuerdo lo que tenía Rago, ah, los ah, Rago ah, que tuvo Bonavena. Que tenía Oscar Natalio Bonavena. Ah, si claro, eh, había una relación... Sí, paternal, lo paternal, vamos a llamarlo así en Entre comillas eh, Con el pupilo Claro, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece Oscar Natalio Ringo Bonavena El hombre de Parque Patricio? Fue un guapo del ring Yo lo rescato como un guapo del ring Dando sí. las ventajas de su pie plano Y de y una tal. cintura que no tuvo Que no tuvo, ¿no? Que no tuvo ¿no? Sí, mal señor sumada, sí. Arrastrando los pies planos sobre el ring Ajá. Eh, Peleando Plantándose frente a un fenómeno Como Mohamed como ¿Sí? Ali Por un título del mundo y haciendo la pelea que hizo sí, sí. Eh, Después tuvo algunas cosas Que el mordisco en una oreja En una pelea con un brasilero eh, Pero sí, sí. Eh, fue un... Psicológicamente fue tratándose De hacerse olvidar del público No sé, fue una una, una estrategia Que tuvo él, porque mm. vio que la gente no lo quería claro. eh, Muchos no lo quiso bueno, Después se fue metiendo de a poco sí, de a después, poquito, Porque sí. tenía una personalidad muy extravagante Muy rara, bueno, sí. no. ¿Querés leer un mensajito? Sí, lo manda bueno, un oyente que siempre nos acompaña sí. Damián Oscar eh, Betorazzi, y, bueno, Le mando un saludo a Héctor Vidaña Y nos felicita bueno. por el programa Y, no, y por el voy. reportaje Bueno, eh, A mí me frustró mucho porque me gustaba enormemente Y en una oportunidad lo vi Pero no pude charlar con él para contarle eh, Me frustró mucho Gustavo Vallas Sí, yo hice una nota El otro día, telefónica Desde, ah, Villa, María, sí te... desde Villa María ¿Qué opinión te merece Gustavo eh, Vallas? Para mí va a ser mejor que Nicolino Va, iba a ser. Bueno, yo tenía ser. la misma a sensación. Ser. A ver, eh, cuando estaba para llegar a, a tocar Ajá. el cielo con las manos o, o sí. llegar a la cúspide dentro de la sí. categoría, eh, eh, se equivocó. Dejó pasar la, la adicción pasar. por la, la por la claro. droga, por la bebida y demás. Pero hoy está haciendo una tarea que es el, la antítesis de lo que hizo él antes. Claro. Está educando, sacando a la gente, de ese, de ese, a, lo, a la juventud de ese drama. Es muy importante. Es muy importante. Es decía es muy importante. Galinde, cuando sí, sí. pude no Está trabajando exclusivamente en eso. Quise, no no, ¿y, y dialogó conmigo y le decía yo, y bueno, sí si está bien lo que me hizo usted, pues yo le dije, uh -huh. es que vos estabas para ser el mejor negociador de, de la categoría, lejos. lejos. Y sí, no solo usted me lo dijo, me lo dijo García Blanco, se bueno, recordó de, de aquella época, ¿no? Eh, era un estilista, era de la escuela de, de Paco. Sí, sí, de Paco. Era de la escuela de Paco. Héctor, vamos arribando a las últimas vueltas estamos tratando de ver si la verdad es que nos ha superado tanto que no encontramos la medida, ni la corta, ni la media ni la larga, vos hacés las palancas en los momentos adecuados, hacés visteo, cintura nos volviste loco, no te hemos podido encontrar y además nos quedamos anadado con las anécdotas, me gustaría eh... esto lo digo para usted que organiza Boxeo en la ciudad, y lo pido de corazón muchas veces los espectáculos no son tales porque entre otras cosas se olvidan ...de muchos boxeadores... ...de muchos periodistas... ...que comunicando el boxeo... ...aportaron su granito de arena... ...y bien podrían subir un cuadrilátero... ...para recibir el aplauso del público... ...y también una plaqueta... ...no, no le tengan miedo... ...yo creo que la cosa podría pasar por ahí... Eh, ...acá estamos con un señor... ...que bien lo merecería... ...y al que ahora con Damián... ...sé que va a compartir, le pedimos que... ...que diga lo que quiera decir... ...porque siempre, insisto... ...los periodistas... No preguntamos todo. Y siempre hay algo que el entrevistado hubiese querido decir y no preguntamos. Yo quisiera mandar una especie de, no sé si consejo de lección, eh, de, de advertencia, todo, todo cabe, a las generaciones que me suceden. Yo soy un hombre grande, estoy en la recta final, no sé qué, qué longitud va a tener esta recta, uh -huh no estoy en condiciones de no abandonar para nada por supuesto, por ahí a mañana reaparezco con algo si las condiciones están dadas a quienes me suceden en esta profesión decirle que es una de las más lindas que va a tener en la vida no se convenzan de que porque se recibieron de periodistas en el instituto, en la escuela han llegado a la meta final recién empiezan Empiezan con el valioso Con el valor que tiene un título en las manos Luego hay que saber defenderlo Y desarrollar la tarea Tratar de ser muy personal Siempre tratar Como me dijeron a mí un periodista Que admiré, lo recién los nombres Fioravanti Cuando le dije qué me aconsejas, Lo mismo que me dijeron otros Lea mucho Enriquezca su vocabulario La lectura es un gran complemento Para su actividad Lo mismo se lo digo a los que vienen atrás mío, que no son pocos. Nunca se conformen con lo que han hecho. Nunca esperen el aplauso ni el palmeo en sus espaldas. El tiempo se lo va a reconocer. Eso lo quiero decir siempre. Y a veces también decir, quizás lo puedo solucionar a algunos, que el periodista no se hace, se nace. Se nace. Se nace. Yo le agradezco a ustedes este momento... ...porque es un recuerdo que tenés vos de mí... Eh, ...lo tienen muchos, es cierto... ...y le agradezco a todos esos amigos... Y, ...pero tus palabras, bueno, me llenaron de orgullo... ...de satisfacción... ...me halagan de sobremanera... ...sé que la comparte tu compañero Cancino... ...estoy a disposición de ustedes... ...si mañana puedo brindar alguno, algún aporte para algo... ...desde ya cuenten conmigo... Eh, ...no me olvido de que vos fuiste mi compañero... Por algo me acompañaste en los viajes, sí, sí. ¿no es cierto? Hicimos este, primer round en una radio que se cortó rápido. ¿eh? Hicimos primer round en una radio. Vamos este, cerrando. Aníbal, gracias por tu trabajo en la noche de hoy. Eh, yo lo único que quiero decirte, Damián, agradezco a Dani Molero, a Darío Santochi que llamaron, y a tanta a otra gente, Ploner a Luciano Ploner, mandó. el abrazo grande, a toda la muchachada que nos escucha. Eh, algo importante le pasó hoy a Boxeo Planeta nos vienen pasando cosas importantes hace mucho tiempo ¿eh? pero hoy especialmente fue un día importante estuvo con nosotros un señor un periodista un gran tipo que se llama Héctor Vidalia Sí Luis, realmente bueno, un orgullo inmenso contar con, con usted Héctor, eh, ojalá no sea la última vez que compartamos un programa, yo eh, también me siento muy emocionado porque yo de chico miraba bueno, de 2 a 14 y esperaba también ese rinconcito uh -huh. del boxeo que lo daba Héctor Vidaña y alguien que estuvo siempre apoyando la actividad, para los que no gusta exclusivamente el boxeo. Pero realmente que usted haya sido parte de este emprendimiento que es Boxeo Planeta aquí en la Ciudad de Rosario, eh, se lo queremos agradecer y mucho. También no será la última. Sí, seguro. Déjenme no que yo también diga dos palabras para ustedes. Sé que esto es un sacrificio que están haciendo. Esto es tener verdadera pasión por el boxeo. Hacer un programa donde la actividad no es tan intensa como antes, sí, donde sobraban peleas y boxeadores y oportunidades para hacer el programa. Y de manera que ustedes siguen rescatando algo de esa actividad que alguna vez dijimos el viril deporte de los puños, ¿no es cierto? Así es. Sigan, sigan, que están en buen camino y haciendo una buena obra. Les retiro mi agradecimiento y les dejo un fuertísimo abrazo a, a todos los oyentes, a todos los amigos del boxeo. Si Dios lo quiere así, Boxeo Planeta por el 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina. Nos va a hacer que nos encontremos el próximo miércoles, donde quiera que estés. Amigo mexicano, uruguayo, argentino. Donde quiera que estés, si te gusta el boxeo, será hasta la próxima. Aníbal, muy amable, las autoridades de la radio también, ¿eh? bueno. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles 8 de la noche y siempre por Radio Gran Rosario 88.9 MHz.